En los cuales compartimos cada semana todo lo relacionado, como te comentaba anteriormente, a la música local, a la música que se realiza en Euskal Heria. Además, tenemos un Facebook, facebook.com barra Música Berriozar Irratia, donde ahí también te puedes encontrar todo lo referente a la música local. En el programa de hoy vamos a escuchar a Vendetta, a Lejotikan, a Kelly Kapoushigi... ...o por ejemplo el primer trabajo discográfico de Guda Dancha, entre otros. Y recordaremos la primera entrevista que hemos realizado en esta nueva temporada de Uscal Música... ...la realizamos el pasado 25 de septiembre a la formación de Lumbier, a la formación de Ilumberri, al chatu. Al otro lado del hilo telefónico estuvo Ibai, voz y guitarra... ...que nos contó la trayectoria musical de la banda y nos habló por supuesto... ...del segundo trabajo discográfico Itcha. Hoy la rescataremos en este programa de Euskal Música. Así que si os parece vamos a ponernos en marcha en una nueva edición del programa Euskal Música... ...y lo vamos a hacer con el nuevo trabajo discográfico, tercer trabajo discográfico de estudio de la formación Emon... Ha sido desde un principio una coctelera Musical, pero a la banda se le dio El nombre y práctica en 2007 En la localidad Gipuzcuana de Vergara, en 2007 Editaron su primer trabajo discográfico Pistu Erría, en febrero del 2013, bajo el sello Vaga Viga Llegaría Confetti Colore Y ahora en el 2014 Presenta lo que es su tercer trabajo discográfico Titulado más concretamente Sua Emon, con su tercer trabajo Discográfico, pues tiene cada vez más Recursos musicales a su alcance con grandes y buenos temas que están incluidos en este nuevo larga duración. Son 13 temas los que vamos a escuchar, los temas Nomadak y Gaueco Ancherlari. Para esta formación El tercer trabajo discográfico Para Emon El álbum Sua Ahí están sonando los temas Nomadak Y ahora los últimos compases Del tema Kaweko Anches Lari Cuarto corte del álbum Una multibanda Compuesta por eneco las guitarras y las voces Ekaicha a la batería Y la percusión Matín al backcub Arich a la triquetrisa Michael a la percusión y Isusko al trombón Aitor a la trompeta Y Robert al piano bajo el sello vaga viga 13 canciones y el regreso esperado regreso de emmon Música festiva para comenzar el programa de hoy de Euskal música y vamos a seguir con música festiva y lo vamos a hacer con una banda. Tras una larga etapa profesional, Luisillo Calandraca y Javier Echeverría se disponen a dar inicio a un nuevo proyecto musical. De su intensa trayectoria internacional surge una nueva propuesta. Propuesta que Enrico Rubiños, Rubén Antón, músicos en la última etapa de Escalariac y Peyo Reparaz hacen posible en el 2009. A principios de ese año, la banda empiezan a reunirse para dar forma a los primeros... Los temas, dos canciones grabadas de forma casera, fueron publicadas como pequeño anticipo de lo que venía siendo sus primeras canciones. Más tarde firman por el sello GOR que incluyen el tema Crédito Impotecario en el recopilatorio Aortengo Gorácada del 2010. Cuatro discos tiene la formación, son Vendetta en en el 2009, Puro Infierno en el 2011, un año más tarde en 2012 fuimos, somos y seremos a Cho Gaur et Aviar y... Ahora el pasado 5 de diciembre Edita lo que es este nuevo Trabajo discográfico 13 balas Bajo el sello Vaga Viga Un álbum repleto de grandes y buenos temas Como muestra un botón lo que vamos a escuchar Los temas Galdías Iñá Y Tomasa <música> I don't know this Amazon going away to deciding for us run it much at all Estos dos temas lentitos De todo te puedes encontrar en este nuevo trabajo discográfico Para la formación Vendetta El álbum 13 balas Después de aquel sencillo presentación titulado Leña al fuego Que también lo hemos podido escuchar en el programa Busca al música en anteriores ediciones Hay más temas incluidos en este álbum Como por ejemplo Que el 10 ñaco Esto que estamos escuchando El tema Tomása Y nos vamos ahora, si te parece, nos quedamos en Iruña y nos vamos con la banda de Le Jotican, hay que decir que la banda Leiotican celebra su vigésimo aniversario y lo ha celebrado a lo grande, grabando un CD de DVD en directo en la Sala Bomberenea de Tolosa. Además, comentarte que Leiotican estuvieron con la formación de Lumiere y Lumberry al chatu que presentaron su segundo larga duración Itcha. Eso fue ya hace unos meses, en octubre más concretamente en la Sala Bomberenea y ahora lo tenemos aquí en CD y en DVD para que lo podamos disfrutar y para que lo podamos salvo saborear bajo el sello discográfico GORN Y bajo el nombre de Punk Rock, tal de Soil Bat Aquí está el álbum en directo, esperadísimo álbum en directo CD más DVD de la banda de Iruña, Le Jotica. Vamos a escuchar tres temas El tema, Ídolo a Kakatu, Enchun Serva y Servaitetan, Shinachi En directo, la banda de Iruña, Le Jotican". ¡La cuadrilla, Ídolo a ¡Epa! Hey. al Bai, zerbaitetan ziñetxin Ah, nahi nukenik ziñetxin Bai, zerbaitetan ziñetxin Zinez si ez azuzule buruak Kaiko estatua edo taheba ez estatuaren ustelkeria boterea dirua indarra dela baita suntar ke cocho ahorita siñes esa sube urbe cita google bici biatitulala surasku zarna esun Ahí están en directo como los Lejotikon Con este álbum celebrando el vigésimo aniversario por todo lo alto de la sala Bomberenea Grabación en directo CD más DVD 31 temas en el CD El concierto completo para poderlo ver a través del DVD 33 canciones Punk Rock Metal de Soil Battle Así se llama este álbum Esto que suena, el tema Serbaitetón, Synarchy. Esta es Gran trabajo discográfico de M.V.L.D.P. que lo tiene todo. Auténtico punk, auténtico rock, auténtico ley Y, y nosotros que seguimos contigo Compartiendo más música La sintonía del 100.8 La sintonía del 100.8 de la FM La sintonía de Berriozal y Ratia Y en internet en eguskiplaza.net Y lo vamos a hacer con una nueva banda Nos vamos con la formación Guda Dancha Acaban de publicar lo que es su primer larga duración Lañoac eta Oscarviac Lo que vamos a escuchar Los temas Aro Berria y Sanena On Artu. Recuerda, son gu lancha y este es su álbum debut Kayo labeszixia bukatufiia izan da gureria Heu zaigu garaian naizeta izan zaian lortzeko gurenaaya. Drive yeah. destigago yeah. yeah. Grandes y buenos temas te puedes encontrar en lo que es el álbum debut para esta formación El álbum debut para Gouda Lancha, desde Donosti, desde San Sebastián nos llegan Con este primer larga duración, Lañoac, Eta, Oscar Viac ahí está sonando el tema, Sarená, Onartú, antes escuchamos el tema, Aro, Berría Empiezan a darse a conocer en esto de la música Y yo creo que van a dar mucho, mucho de que hablar Recuerda, son Guda, dancha Y nos vamos ahora, si te parece, hasta Estella, nos vamos hasta Lizarra, nos vamos con la formación Kelly Kapowski, un grupo estellés de rock alternativo que el pasado 23 de mayo de este año 2014 ha sacado su primer disco, No se ve el final, un CD que recopila 10 canciones de letras y ritmos muy variados. La banda la componen Aitor Sarria San Martín, batería del grupo, que como técnico de sonido fue el encargado de grabar el disco, Íñigo García de Blas, cantante, Daniel Gutiérrez, Alen Albajo, Ramón Ugarte Albizo, la guitarra, Eñaki Martínez. Martínez y Turmendi a la otra guitarra Ya hace un año, en 2013 Realizaron una maqueta con cuatro temas Que les permitió comprobar que sonaban bien Y con las que comenzaron a dar sus primeros conciertos A esa maqueta le siguieron Dos eh, teachers que lanzaron En las redes sociales, Youtube y Facebook Que también gozaron de buena actividad aceptación Ahora, desde mediados de este año 2014, tienen ya a la venta lo que es el primer trabajo discográfico No se ve el final, y lo que vamos a escuchar, los temas a medio cicatrizar y su realidad Desde Estella, desde Lizarra, Kelly Kapowski Música momentos en los que fuimos uno Y nada nos paraba Solo supongo que lo habes faltado Mal, no tengo la heridas O a medio gigantizar Lo tuyo fue algo serio de verdad Y me dijo cuenta tarde de lo poco que Es lo mejor cuando te diera falta pues mi corazón no aguantaba tus palabras ven nada ven nada de Specky banda de rock alternativo. con A mediados de este 2014 han publicado lo que es su primer larga duración. Anteriormente, en el 2013, como te comentaba anteriormente, sacaron una maqueta con cuatro temas. No se con Hablamos de la banda Kelly Kapowski con el álbum No se ve el final y con temas como A Medio Cicatrizar o esto que estamos escuchando, Noveno Corte del Álbum, Surrealidad. Sonando para ti en la sintonía de 100.8 de la FM en Berriozar y Ratia y en internet en euskiplaza.net cada jueves, cada fin de semana entre las 6 y las 7 y media de la tarde compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local a la música que se realiza en Euskal Herria Y recuerda que también nos puedes seguir en las redes sociales en facebook.com barra Música Berriozar y Ratia Y ahora nos vamos con una banda, se hace llamar Sky Ketan El álbum Ore Kariak, lo que vamos a escuchar Maitasu Nari y Dilemak Música Zaten expectativari Baita zunari Bila katalera Gocillo si de la coa Ariak, deri ez sadu go ziren istoriak, gauzatako eta ki storia garriak. Budu speranago, ela merecido hon arte akustora egon ezela, zure xurtongo parean. Ja la here bakata deslanita night now, we got so far de marca sense den eta gero Kulrak izan nabari tuko dertoko Gawero giste tinesuak gorkira izan Temas marchosos Son los que te puedes encontrar En lo que es este segundo trabajo discográfico Para esta formación, para Skai Ketan Dentro de este álbum, el titulado Orekariak Ahí están grandes y buenos temas Como este que estamos escuchando que noveno corte del álbum Y con la música de Sky Ketan vamos a recordar La primera entrevista de esta nueva temporada de Euskal Música El 25 de septiembre Estuvo al otro lado del hilo telefónico Y va y voz y guitarra de la banda Al Chattu Banda de Lumiere, de Ilum Berry Que nos presentó su nuevo su nuevo trabajo discográfico Segundo larga duración titulado Itcha Nos ha de la trayectoria musical de la banda y de muchas cosas más. Así que si te parece Neuskal Música en la tarde de hoy, vamos a recordar esa entrevista que realizamos a la formación Al Chatú. Te quedas con uno de los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico de Achatu y Cha y vamos a recordar esa entrevista.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 Biotz barroan zuretzal, zuretzal gordea. Eto riona eta konta iguzu Nolako aden handik bizitza Hemen goboan zaitu Zure irribarreago goboan dugu Urte luzeak pa jatu dira Galdu dituzun momentu gozoa Kamai ikadira Por de agbira Miya ka momentu osha zure talo la Atskotan entzuten dudan, isiltasun zara bilakatu, sarritan ikusten ditudan, izdira gaueko izarra. Txikitako argazkia eskuan, orain dikza udela sentitu, zutaz oroitu zure. Bora azkar badoa Maite ditugunak ere badoaz Baina emene egonen zarete Gure billo zen barrenia Ka momentu acha zuretzago like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 en el choco donde ensayamos, que bueno es mi, en mi casa del Umbier y logramos en una mañana pusimos unas sábanas blancas por la pared y por el suelo y, y en poco rato logramos y luego ya el curro de verdad ha sido de Aitor, de Aitor Leiotican, que es el que se lo ha currao de verdad porque la edición del vídeo este pues era bastante complicada y bastante bastante rara y sí, logramos rápido y bueno,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 y luego en las tiendas, pues aquí en Iruña eh, está el disco, bueno, llegará pronto a Elcar, creo, y luego está en esta feta, en la, calle, en la tienda digital, en uh -huh. la, la oficina de GOR también, y luego en, en Punkichan, ¿En la calle no, Mayor, creo que se, creo se llama que Punkichan, vamos, en la calle uh -huh, Mayor, sí. Es. Eh, ¿Los demás componentes de la banda son? Eh, Iker, el batería Iker Ariz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 A ver si me pasa así. <risa> Venga, es que casco. Bueno, a ver. Tenes autoridad acaba que Zag dira Regi terrorista gara tantos ene este no tu politica llegue sai tu te malde gargatoria estará regale berria de nada tu podo tantos ene este no tu libre visida regia ga tu Señica de Bici es el segundo corte de lo que es El nuevo trabajo discográfico para esta Joven banda de Lumier, para esta joven Banda de Ilumberri Ellos, Alchatu, el álbum Itcha Y ahí está la entrevista que mantuvimos en su día Más concretamente el 25 de septiembre del 2014 con el vocalista Y guitarra de la banda Ibai A través del hilo telefónico Hoy la hemos recordado en el programa Euskal Euskal Música Y vamos a poner ya el punto y final a lo que es el programa de hoy de Euskal Música La sintonía de Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM Y en internet ya sabes que nos puedes encontrar en euskiplaza.net Clicando en el logotipo de la radio Cada jueves en directo de 6 a 7 y media de la tarde Cada fin de semana tienes una nueva cita entre las 6 y las 7 y media de la tarde Eso sí, en repetición para compartir todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria Como por ejemplo, hoy hemos escuchado Lo nuevo de Emon dentro de su álbum Shua También hemos escuchado a la banda de Iruña Vendetta con su álbum 13 Balas A Le Jotican con el álbum en directo CD más DVD Grabado en la sala Bomber Con ese álbum Puck Rock Tal de Soul Bad. Y también hemos escuchado a Kuda Dancha A la formación Estella Lizarra, Kelly Kapowski Y a Sky Ketan Y hemos recordado a estos chicos Hemos recordado a la Kovemanda de Alchatu En esa entrevista que realizamos el pasado 25 de septiembre a Ibai Recordarte que Buscan Música vuelve dentro de 7 días Será el próximo jueves o el próximo fin de semana Según el día que nos escuches Con un especial, comenzaremos con un especial Dedicado al a rock que se va a celebrar el 27 de diciembre Entre burlata y atarrabia con un pedazo cartel importante A las 4 abrirán las puertas Comenzaremos lo dicho con ese especial A Torture Rock Y seguiremos con mucha más música Lo dicho será dentro de 7 días Hasta entonces nos vamos con ellos Nos vamos con Alchatu Y nos vamos con otro de los temas incluidos Dentro de este álbum Sé tú mismo Hasta la semana que viene agur